Bueno, ¿qué tal?、Eh, gracias por venir. El taller de streaming lo lanzamos、eh, con una duración de un mes, aprovechando el invierno, que paran las actividades, las capacitaciones habituales del, del punto digital.、Eh, se va a dar tres veces por semana, son tres encuentros semanales. En total son doce, porque dura cuatro semanas, desde mañana hasta el, la primera semana de agosto, creo que es el 4 de agosto, la última fecha. Eh, en los encuentros, la modalidad que se, va, que se va a aplicar es la de taller, es decir, que entre todos vamos a compartir conocimientos.、Eh, yo estoy como coordinador de este taller, entonces, bueno, los guío un poco en las temáticas que, que circulan alrededor de un streaming: que es diseño gráfico, producción audiovisual、eh, y, y la transmisión, el streaming en sí, el uso de, del programa. Pero entre todos los participantes, la idea es que busquen información y que la, la compartamos、eh, y, a, y hagamos la, la práctica. Es la primera vez,、eh, recién estábamos hablando, si es, es la primera vez que se lleva a cabo en formato de taller. Sí, así es. Ya se dio dos veces acá el taller de streaming.、Eh, la primera vez se dio para la Junta Vecinal y en ese caso teníamos un capacitador、eh, que nos iba explicando todo. Yo también participé de esa capacitación.、Eh, luego se dio para los chicos del Colegio 19, que vinieron, hicimos tres encuentros, los chicos de quinto año el año pasado,、eh, tanto de la mañana como de la tarde, vinieron acá y aprendieron a hacer un streaming. Ellos después utilizaron eso para las jornadas ESI. que Tuvieron en la escuela a fin de año que se titularon Transmitiendo la Jornada c e c i y bueno, hicieron un streaming de lo que pasaba ahí.、Eh, y en este caso, sí, la modalidad es taller. Si bien yo tengo algunos conocimientos porque participé de estas capacitaciones,、eh, la idea es que entre todos podamos、eh, abordar los temas que tiene el streaming. Ya que me das el pie, ¿cuál es el público al cual quieren llegar también con, para la incorporación de este taller? Apuntamos a, principalmente a adolescentes y de esta zona de la ciudad de Viedma.、Eh, sin embargo, está abierto a todo el público. ¿sí? Pueden venir de todas las edades y de, y de cualquier lugar.、Eh, otra cosa que me faltó decir es que, si bien arranca mañana,、eh, por una cuestión organizativa, debía arrancar hoy, pero finalmente va, va a comenzar mañana. Eh, no, no se completó el cupo, así que todavía están abiertas las inscripciones. Digamos, pueden venir y participar de los talleres que se van a dar mañana, martes, como única vez, de 11 a 1. Y luego todos los lunes, miércoles y viernes, siempre que no sea feriado, este miércoles justo es feriado,、eh, de 11 a 1. Entonces no hace falta inscribirse, sino que la gente también puede llegar a venir acá directamente. Que vengan directamente y acá se inscriben. ¿Reforzamos entonces la invitación para el día de mañana que arranca? Sí, el día de mañana, martes 8 de julio, en el punto digital del Camu, a las 11 de la mañana comienza el taller de streaming.